cuentos de hadas españoles. La vieja Farola En una calle concurrida... ...en una esquina tranquila... ...estaba la vieja Farola. He estado aquí por años... ...viendo pasar de todo... ...tantas personas como el tiempo mismo. Con el tiempo he visto ya tantas cosas... Tanta alegría, tanta felicidad, algo de tristeza. Sin embargo, no cambiaría nada. Lo recuerdo todo. Los niños han jugado cerca de mí y también han leído libros a calor de mi luz. Encuentros de amigos después de años, amigos que nunca se han olvidado. Cuando el circo estaba en la ciudad los payasos que tocaban la bocina y los malabristas se caían. <risa> y luego ella. Ella cantaba mientras bailaba en el resplandor de mi luz. Es como si ella bailara solo para mí. Y un día, ella vino acompañada de alguien. Ella bailaba mientras él tocaba la guitarra. Se besaban y bailaban juntos. Una noche, bajo la luz, le pidió que se casara con él. Ella lloró y luego dijo que sí. No la vi bailar tanto después de esta noche. Dicen que ha llegado mi hora. Es hora de que me reemplacen. Espero que no sea cierto. Ojalá no sea cierto. Me temo que es hora de que la reemplacen, cariño Están siendo cambiadas por lámparas de gas Seguramente hay algo que podamos hacer por ella Todo este tiempo ella ha estado con nosotros Ella es casi parte de nuestra familia ¿Qué pasará con ella? Bueno, no sé Tal vez la envíen para fundirla ...y así convertirla en algo nuevo y brillante. No quiero que ella se convierta en otra cosa. Quiero que ella sea quien es. Transformarla en otra cosa hará que no sea ya la que era. ¿No hay algo más que podamos hacer? Bien, déjame ver qué puedo hacer. Tal vez pueda convencerlos. No prometo nada, pero haré todo lo que esté en mi mano. Gracias, muchas gracias. Lo intentarán. Debería tener esperanzas. Dijo que intentará que yo siga adelante. Oh, bendecido sea. Este hombre y esta mujer tienen un corazón de tamaño de la luna. Quizás tenga todavía una oportunidad. Debo contarlo a mis amigos. Por cierto, ellos deberían estar aquí. ¿Crees tú que es un buen momento para hablarle? No lo sé. Pensaba que tú lo sabrías. ¿Por qué crees que debería saberlo? ¿Qué te hace decir esto? Oh, ah. ¿Qué piensas sobre ti mismo? No. ¿No me pones ahora a prueba? Te lo demostraré. No me tientes ser ¿eh? trozo maloliente de... Señores, dejad de pelearos. Tengo buenas ideas. Todavía podría ser salvado. Lo intentará una vez más. Hay esperanza. ¿Qué es que todavía hay alguna oportunidad? ¡Hurra! ¡Hurra! Nuestra amiga seguirá con nosotros. Nuestra amiga no se va a ninguna parte. ¡Hurra! ¡Hurra! Nuestra amiga seguirá con nosotros. Nuestra amiga no se va a ninguna parte. ¿Ves? Te lo dije. Todo iba a salir bien. Espera un momento. Yo te dije esto. ¿Cómo te atreves a decir que te lo dije cuando sabes que te dije lo que te dije? Tú, amigo mío, estás mintiendo. Yo te lo dije. Tú me lo dijiste. Amigos, parad ya. No es momento para peleas. Parad ya. Ah, oh, silencio ahora. Que viene la esposa del concejal mi viejo amigo cuánto hemos visto juntos todo lo que has pasado noche y día alegría y tristeza guerra y paz y sin embargo te has detenido allí con todo en pie Has estado iluminando nuestro camino, compartiendo el calor de tu luz con nosotros. ¿Cómo poder dejarte ir? Eres parte de nuestro corazón y alma. Cariño, me temo que tengo una triste noticia. No pude convencerlos de que la dejaran aquí. Han pedido retirarla mañana por la mañana. Esta noche será su última aquí. No puede ser Debe haber alguna manera Lo he intentando todo, amor mío Lo siento Es muy injusto Yo tenía esperanzas Ahora ya no tengo ninguna oh. Sentimos No queremos ver que te vas Ni yo tampoco Ha llegado a su fin Es el fin para mí ¿De qué final estás hablando? Es que no hay comienzo ni final Nosotros somos eternos, amigo mío Tened cuidado los dos No hay nada a lo que temer, amigo mío Pues me tienes a mí y a estos dos bromistas Hey, hey divertidos e inteligentes amigos. También son bromistas. ¡Es cierto! ¡Ja, <risa> ja, cierto Está todo bien, entonces. Tú les tienes a ellos, y a mí, y a otros muchas cuyas vidas has tocado. Quienes hayan disfrutado de tu brillo, no serán olvidados por ellos. Vivirás para siempre. Es cierto, pero los recuerdos ¿Qué pasa con los recuerdos de ellos? Todo encerrado, para nunca ser olvidado. Entiendo, y luego te consideré un, un regalo. Cuando el concejal apague tu luz por última vez, vendré y volaré a través de tu mente. Eliminar todos los recuerdos de él, para que no tengas el dolor ¿O la agonía de recordar? ¿Sería ese un buen regalo para ti de mi parte? ¡No será! ¡Qué regalo tan generoso le has dado a tu amigo! ¿Me has olvidado entonces? Tu viejo amigo, la luna, tú y yo. Hacemos lo mismo en todo el mundo. Iluminas su camino en la oscuridad para que sepan que siempre hay alguien cuidándolos. Nunca, amigo mío. Tú me habías enseñado qué ser. Aprecio todo lo que has hecho. Eso es bueno, pero tengo una sorpresa especial para ti. Mi regalo para ti está junto con dos de tus otros amigos, la nube y las estrellas. Hola, amigo mío. Me ha encantado verte cada día, brillando tu luz para los demás. Mi regalo también es esta lluvia, para hacerte sentir fresco y quitar tus lágrimas. Gracias, amigo mío. Esto es muy bonito. Además, este arcoíris es para ti. ¡Oh! No sabes cuánto me gusta verlo en el cielo. No me olvides, mi viejo amigo. Esto es para ti, para que nunca vayas a olvidar esta noche. ¿Qué es? No tengo paciencia para verlo. Aquí, aquí para ti. Todo esto es para ti, mi querido, querido amigo. ¿Está todo esto dándote hambre, compañero? Queridos amigos... Os quiero a todos. Gracias por todo. No es necesario que nos des las gracias. No es necesario que nos des las gracias. No es necesario que nos des las gracias. No es necesario que nos des las gracias. Nosotros te queremos. Siempre estarás en nuestros corazones. Cuando esté feliz... Brillaré especialmente para ti Buenas noches, amigos míos Ha llegado la hora Todavía no puedo creerlo ¡Eh, perdonad! ¿Qué está pasando? Estamos apagando su llama Va a ser reemplazada Esta noche es su última aquí Qué triste. Tengo tantos recuerdos aquí. Adiós, viejo, viejo amigo. amigo. Adiós. Oh. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos sonidos? Oh, Dios mío. Muy viejo amigo. Todos mis amigos. Oh, pequeñitos. ¿No pensaste que te olvidaría? ¿Qué hubiera sido de mi vida sin ti? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!